alrededor de 47 camioneros bloquearon la ruta en el espacio fronterizo dos kilómetros eh, antes de llegar al LPI, al límite político internacional, con la cual ellos querían establecer y demostrar eh, su disgusto que tienen con algunas autoridades, específicamente algunos funcionarios de aduana argentina en el complejo fronterizo del Rincón. Esto se eh, trataría nada más que por tratos vejatorios que tendrían por parte de aquellos funcionarios hacia los conductores de camiones que hacen su ruta eh, Chile-Coyaique por territorio argentino o a Punta Arena, también por territorio argentino. Más o menos tres y media de la tarde, tres, tres y media de la tarde, a nosotros nos informa de que en el sector del LPI estaría la ruta bloqueada por los camiones que la habrían atravesado. Y eso, por supuesto, que originó a que acá en la gareta número uno, en el complejo Cardenal Zamoré, eh, se detuviera el tránsito hacia el territorio argentino. El planteamiento fue que en el lugar donde ellos estaban físicamente no eran más adecuado y más acorde para hacer este tipo de manifestaciones, porque se bloqueaba la carretera de dos países, en cierto modo la unión de dos países, por lo tanto eh, se solicitó que se bajara a complejos en la administración del complejo Cardenal Zamorese, se sostuvo una reunión en la sala de conferencia, y se llegó al acuerdo donde se les recogió todos los planteamientos que ellos hicieron, y el gobernador subrogante, se señor Guetta, conjuntamente con el jefe ...harán lo propio para presentarlo a la feria competente... ...que es a nivel de país de Chile. Siete de la tarde, aproximadamente, 18.30, 19 horas... ...se restableció eh, el flujo normal para el flujo de vehículos... ...tanto camiones, vehículos livianos, entre ambos países. No hubo ningún otro inconveniente, no hubo personales nada, no detenidos... ...como te digo, fue una situación eh, que ocurrió por un momento donde ellos quisieron llamar la atención por los malos tratos que ellos denuncian, a la cual se le acogió su demanda, se tomaron los antecedentes para tramitar y eh, la documentación se tramitará como corresponde.